Buen día, Leandro, ¿cómo va? Muy buenos días, muy bien, ¿todo? Bien, te queríamos consultar porque en las últimas horas, en los últimos días, ha explotado, si querés, una suerte de reclamo por el hecho de que no llegan los fondos que Santa Rosa necesita desde el Gobierno Nacional. ¿Cuál es tu mirada del asunto? Sí, no, el, el viernes pasado mantuvimos una reunión con lo, el senador Juan Carlos Marino y con los diputados nacionales Francisco Torroba y Daniel para informarle, o para informarles de las gestiones que estamos llevando adelante ante el gobierno nacional en lo que hace por la emergencia sanitaria y otros proyectos, y además también en particular para informarles de una nota que le hemos llevado también al gobernador para gestionar en forma conjunta entre el municipio y el gobierno provincial, bueno, además de involucrar a los legisladores nacionales, Eh, para gestionar aportes del tesoro de la nación para contribuir bueno, a sanear de las cuentas del municipio, que son bastante están bastante eh, complicadas, podemos decir. Y la, la, el, el objetivo de esa gestión es cuál es? Eh, digo eh, ¿se, lo... se va a destrabar sí. esta situación, ¿vos crees que es una cuestión que tiene que ver con lo financiero, con lo económico o es una es voluntad política, qué es lo que pasa? Son, son distintas cosas, eh, lo que tiene que ver con las obras de saneamiento, eh, que por ahí ha trascendido, eh, en realidad el gobierno nacional tiene priorizado a Santa Rosa, lo único que se tiene que hacer los estudios y que lamentablemente eh, recibimos un, un municipio sin proyectos, sin estudios, sin nada. En cambio, Bariloche ya tenía su plan director y lo que le estaba haciendo falta era el financiamiento para las obras, así como San Juan y Mendoza. Eh, ante la falta de los estudios o sea, no nos queda otra que hacer los estudios porque es lo mismo que hacer una casa si vos vas a pedir un crédito y no tenés el proyecto, ni el presupuesto ni nada, uh -huh. es imposible de que un banco te dé la plata y eso hay que pensar que es lo mismo y estamos hablando de obras que van a superar tranquilamente los mil millones de pesos para la ciudad de Santa Rosa Bien, eh, eh, eh, lo consulto Torroba dijo que Santa Rosa no está en el radar, más o menos textualmente del gobierno nacional uh -huh. ¿Vos tenés la misma interpretación? No no tengo, te diría, la, la misma opinión. Eh, creo, o sea, que no, no sé si era, si es eso, por ahí no, no lo escuché a Francisco, pero sí vi la, las declaraciones, si sí, fueron en, en ese tono. Si no, o sea, lo que vemos es de que nosotros estamos yendo al gobierno nacional, algunas cuestiones estamos teniendo respuestas, eh, estamos teniendo la visita, te diría, semanalmente de distintos funcionarios de nación, de directores, de secretarios, de subsecretarios acá en el municipio recorriendo y que son más que conscientes de la problemática de la ciudad, pero por ahí, o sea, la misma situación acuciante y a veces eh, hace que uno desearía tener otro tipo de respuesta, pero la realidad es que también vemos eh, la discrecionalidad, se, también a veces consideramos que se está dando dentro de nuestra propia provincia, en donde... Eh, Santa Rosa, al caerle la coparticipación en esta gestión en la que ha pasado, en la gestión de la Raniaga que bajamos del 30% al 25%, esos 100 millones de pesos que tendríamos este año, solo de, con la coparticipación adicional, esa plata se distribuye entre el resto de las localidades de nuestra provincia, porque la masa coparticipable es la misma, lo único lo que me modifica la distribución son los índices de coparticipación, y que del gobierno provincial, si bien sabemos que está bastante complicado también, eh, creemos que podríamos tener también una mejor acompañamiento bueno en lo que hace la gestión municipal, tanto de lo que es la ayuda financiera. Igualmente el gobierno nos está acompañando en lo que hace eh, algunas obras de mitigación que ahora está por licitar, eh, del plan de saneamiento y estas obras que está visitando la provincia en realidad y que se ha aprobado ahora también la semana pasada lo de la extensión de la emergencia sanitaria y los acuerdos con la provincia cuando la provincia cede a Santa Rosa el manejo del sistema de agua y cloacas la provincia es la que queda a cargo de todas las obras estructurales que haya que realizar en un futuro y en el caso de lo que está faltando son las obras estructurales que el municipio no es no estuvo ni va a estar nunca en condiciones de realizarlo porque tiene que ver con una escala de financiamiento y de poder endeudar si el municipio en particular no puede tomar en préstitos internacionales. Eh, Leandro, eh, estos estudios que decías que son los que le faltan al municipio para eh, que llegue al gobierno nacional y ahí pueden hacer los los aportes, eh, ¿se están realizando? ¿Se van a realizar? ¿Quiénes lo van a hacer? Ya se está avanzando en eso, ya se mandó al Banco Interamericano de Desarrollo los términos de referencia, y se hizo su primera devolución, el banco, la lista corta de los consultores, para eh, dentro de los que hay que hacer el estudio de Santa Rosa, ya el gobierno nacional la tiene, porque fue la primera licitación que hizo el gobierno nacional para, para contratar los consultores para realizar estos estudios, el tema es que un plan director de agua y cloaca te lleva en, en promedio o entre un año y 18 meses. Y entonces, bueno, terminado eso, se hace el estudio y lo que sale de ese plan director de agua y saneamiento y pluviales son los proyectos que salen a continuación con la licitación para poder realizar las obras. Y, y mientras tanto, ¿qué, ¿qué va a hacer el municipio? Bueno, mientras tanto, eh, o sea, el gobierno está dando una mano y la realidad es que las obras que hay que hacer el municipio no las puede hacer porque son obras, como te estamos hablando, millonarias. Eh, se trata de mitigar y tratar de contener esta situación que le han traído numerosas gestiones que no han hecho lo que debían hacer, tanto los estudios como haber ido haciendo las obras que hacían falta en la ciudad, porque lo que llama la atención es que ahora lo que tenemos que hacer no estamos hablando de anexar alguna estación de bombeo o de realizar alguna parte, estamos hablando de hacer las obras de saneamiento de toda la ciudad de Santa Rosa. Leandro, eh, respecto de la laguna, don Tomás, eh, ¿cuál es la situación con el gobierno provincial después de estos dimes y diretes este, y explicaciones encontradas? Este, ¿Se pusieron de acuerdo o...? En, en realidad, no, es que en realidad no hay, no hay ningún inconveniente ni cruce con el gobierno provincial. El gobierno provincial es el que tiene el poder de policía en todos los espejos superficiales eh, de agua permanente que en nuestra provincia, como el de Santa Rosa, Y el gobierno provincial es el que nos va informando qué se puede hacer y qué no se puede hacer de acuerdo a los parámetros que maneja la provincia. Y lo que hacemos es movernos con los parámetros y las indicaciones que nos da el gobierno provincial. Bien, no hay conflicto entonces, según tu mirada. Es que conflicto no había dado ninguno. Uh -huh. eh, por ejemplo, para el día del niño eh, hicimos las consultas pertinentes para ver si se podían realizar las actividades, o sea, por ejemplo, del salitrero y bueno, nos informaron que no había ningún inconveniente. La, la uni, el único inconveniente que tenían, nos informaron, era para hacer, eh, como es, natación, o sea, hay una cuestión de práctica, o sea, de, de inmersión en el agua, pero que los otros no había ningún inconveniente. Incluso lo que me informaron del gobierno es que si tomaban, por ejemplo, algunos de los parámetros de las con las normas internacionales y las normas nacionales que hay, eh, hasta se podría hasta hablar de que se puede nadar sin inconveniente. Me informaron, por ejemplo que En donde se tiene la pista nacional de canotaje Estamos hablando que es uno de los ríos más contaminados del país Y que es una cloaca cielo abierto eh, Los parámetros que se toman incluso en algunos casos superan hasta 10 veces los parámetros que está fijando la provincia en la ciudad de Don Tomás eh, Leandro, ¿el municipio volver el predio del del auto, del autódromo viejo? Sí, en realidad, o sea, el convenio que ha firmado la Caja Forense Con la municipalidad había caducado pero la caja forense no aceptaba la devolución por los compromisos que había asumido la anterior gestión. Y bueno, eh, después de conversaciones que hemos tenido con la caja forense, hemos logrado nuevamente, eh, o sea, encauzar la, las conversaciones institucionales y bueno, poder hacer entrega del autódromo nuevamente a la caja forense, que es su propietario, y bueno, y a la vez, bueno, destrabar un conflicto también económico del municipio. ¿Qué, qué compromiso habían eh, tomado con ese predio? La municipalidad, a cambio del uso de ese predio, eh, porque en realidad los es que se lo habían donado ni nada, sino se lo habían prestado, simplemente eh, se había comprometido a realizar inversiones en el mismo predio, inversiones que no se realizaron, y a la vez, eh, en la gestión anterior, al predio que lo había tomado la municipalidad, eh, prácticamente no lo usaron y además se lo terminaron cediendo. Eh, para realizar otros tipos de actividades que tenían algún tipo de fin de lucro también y que el municipio no le significó ningún beneficio ni siquiera para poder realizar las obras pertinentes. Leandro Altolaguirre, gracias. Si querés agregar algo más del tema que consideres oportuno, te escuchamos. No, eh, lo que te puedo comentar en este momento, eh, en el día de ayer se corrió la carrera nativa en nuestra ciudad de Santa Rosa, organizada por el Banco Nación, donde la inscripción que se realizaba, lo que se les pedía a los atletas, era la donación de, de algún útil para los chicos de la ciudad. Bueno, hemos recibido esa donación, en este momento estamos clasificando y realmente es muy importante la donación que hemos recibido de cuadernos, carpetas, libros, pinturas, cartucheras, reglas, compases, o sea, eh, agradecer bueno, por esta donación. Y en este momento estamos trabajando con los distintos funcionarios, como te digo, haciendo la clasificación para poder de, llevar estas donaciones a distintos sectores de la ciudad que, son tan, eh, que tantas necesidades tienen. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Hablamos con el Intendente de Santa Rosa, Leandro Altor Aguirre.